Vamos a, a entrar a lo que vinimos, amén qué bueno este tiempo de compartimiento que podemos tener eh, Antes de dar inicio a cada lección Pero la esencia de lo que venimos a recibir aquí está en la palabra, amén Así que donde usted está eh, Yo lo voy a pedir que cierre sus ojos, vamos a hacer una oración al Padre Y vamos a Pedirle al Señor que ministre nuestros corazones hoy con su palabra, Señor te damos gracias Por poner en nosotros el querer y el hacer estar aquí en tu casa, te damos gracias Señor Porque el tiempo no nos detuvo para poder venir Señor a escudriñar tu palabra Queremos que nuestra vida no regrese vacía, que vayamos con esa sustancia Señor Que has preparado en esta noche para cada uno de nosotros Estamos en un tema importante para la iglesia, donde necesitamos enfocarnos en otras personas que necesitan conocer el evangelio, que a nosotros nos ha hecho tan felices, que necesitan conocer el evangelio que a nosotros nos ha hecho gente dichosa, Señor. Permite que en nuestro corazón tu Espíritu Santo esté redargullendo de tal manera Que que podamos salir de la comodidad y empecemos a trabajar en tu reino de la forma en la que tu palabra lo establece Espíritu Santo, ministra el corazón de la iglesia por medio de la palabra en el nombre de Cristo Jesús Que así sea, amén Bueno, bienvenidos, qué hermoso tiempo tenemos hoy para compartir la palabra del Señor Y es que hoy nos toca ver el tema en estrategia, asociación Dice asociación Jesús estuvo con ellos Vamos a irnos a un versículo que está ahí Marcos capítulo 3 Versículos 14 y 15 dice así la palabra del Señor Designó a doce a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran Y para enviarlos a predicar Y ejercer autoridad para expulsar demonios Jesús estuvo con ellos Hoy vamos a ver el tema de asociación Y usted lo tiene ahí en su guía En la parte del glosario Viene el significado Asociación es Unir una persona a otra Para que colabore en algún trabajo Para un mismo fin Eso lo vino a establecer Jesús eh, Con los doce Y por lo tanto nosotros Que leemos la palabra Que escudriñamos las escrituras Entonces, también profundizamos en el tema y somos parte de esa asociación. Somos parte de esa asociación con Jesús y somos parte de esa asociación, vuelva a ver el que está a su lado, con esa persona que está ahí a su lado. Somos parte de esa asociación, vuelva a ver a su mentor, con ese mentor que está ahí en su mesa. Entonces, eh, vamos a desarrollar nuestra lección, como siempre lo hacemos, basándonos en un principio de la Palabra. En este caso, lo que Jesús hizo con los 12 Con el fin de relacionarse con ellos Y ver cuál era el propósito al hacerlo eh, Si bien es cierto, hoy en día Jesús No está con nosotros en un cuerpo físico Donde podamos decir Ay, míralo, se sentó en tal mesa O está ahí en el altar O anda en la cocina Pero su propósito Eh, tiene un cumplimiento a través de la palabra Y a través del Espíritu Santo Que habita en nosotros, amén Entonces eh, Es lo que nosotros tenemos que poner en práctica Lo que vamos a aprender hoy Sobre el tema de la asociación Y para eso Nos vamos a ir al punto A Dice la esencia Del entrenamiento que lo siguieran. Vamos a ver cómo Jesús entrenó a sus discípulos eh, para capacitarlos a algo más, pero lo primordial, esa esencia en ese momento de entrenamiento es que ellos lo siguieran. Me pregunto, ¿por qué Jesús estaba interesado en que lo siguieran? Precisamente porque Él estaba dispuesto a enseñarles, ¿verdad?, y eh, no era darles un conocimiento que se, se pudiera basar en la ley lo que jesús quería era entrenarlos a cada uno de ellos para que tuvieran experiencias reales que tuvieran experiencias en el momento con él entonces cuando nosotros estamos viendo eh, este de seguir a jesús Tiene un propósito fundamental Y lo tuvo aquí con los discípulos Y lo tiene también con nosotros Y dice el punto número uno Jesús atrajo a sus discípulos Hacia sí mismo Nos lleva a una cita Juan 1 Versículo 43 Dice así la palabra del Señor Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea Se encontró con Felipe Y lo llamó ¿Qué le dijo? Sígueme Entonces atrajo sus discípulos a sí mismo Y hoy en día Jesús nos hace la misma invitación a nosotros Nos atrae a Él Cuando usted y yo estamos asociados a un mentor eh, Que constantemente nos está recordando la palabra Los tiempos de discipulado Hoy hay discipulado, no se lo pierdan Nos da los devocionales Nos está haciendo ese mismo llamado de Jesús a seguirle Porque nosotros lo seguimos, lo dijimos ahora A través de la palabra y por medio de su Espíritu Santo Nosotros tenemos esa asociación con Él Entonces eh, Era parte fundamental de Jesús El estar con sus discípulos Y a cada uno de ellos Si nosotros leemos en los evangelios Vamos a ir viendo como a cada uno de ellos De una manera personal Cuando Jesús se acercaba a ellos Le decía, sígueme Y la decisión la tomaban ellos y querían hacerlo o no Hoy en día es igual La decisión La tomamos usted y yo para seguirle Para hacer asociación con él No sé cuánto tiempo tenga usted De estar asociado a Cristo Puede ser que usted diga Yo llevo 15, 20 años O puede ser que usted tenga 20 años de que en un principio Lo hizo y dejó de hacerlo Y hoy al través de la palabra Usted dice Yo estoy dispuesto a asociarme con Él ¿Verdad? Entonces eh, Era parte fundamental En este entrenamiento El poder eh, Atraer a sus discípulos A sí mismo En el punto dos Vamos a ver Cómo sus discípulos Vivieron una formación personal Y cercana Cuando Jesús los llama a seguirle está eh, abriéndoles un espacio para que ellos puedan tener una cercanía con el maestro eso es que pasaban más tiempo con él eso es que se sentaban a la mesa a comer verdad eso es que todos esos tiempos los vivía con ellos era una relación cercana era una relación personal La que vivían con el Maestro Pero también en esta esencia del entrenamiento Vemos en el punto 3 Que sus discípulos Lo dejaron todo Por seguirle Nos lleva la palabra Mateo capítulo 10, eh, 20, 10 Versículos del 28 Al 30 Y dice así la palabra Que de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido Comenzó a reclamarle Pedro Les aseguro, respondió Jesús Que todo el que por mi causa y la del Evangelio Haya dejado casa, hermanos, hermanas Madre, padre, hijos O terreno Recibirá cien veces más ahora en este tiempo Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos Aunque con persecuciones Y en la edad venidera la vida eterna entonces vemos en este punto 3 como sus discípulos tuvieron que dejar todo para poder seguir al maestro y eso nos lleva a hacernos una pregunta a nosotros qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer lo mismo por seguirle porque estamos en la comodidad de nuestros tiempos ¿Verdad? Con esta lluvia La gente a veces no quiere salir de su casa Estamos cómodos ¿Qué pasaría Si Jesús Nos dijera que tenemos que dejarlo todo Por seguirlo a Él Ok, vas a dejar todo Y te vas a ir a tal lugar donde necesito Que lleves la palabra ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros A hacer lo mismo que los discípulos en ese momento hicieron porque si vemos hoy en día muchas personas porque no todas de las que sirven a Dios ponen muchas condiciones eh, te estamos invitando para que vengas, hagas esto, aquello lo otro, para que ministres la palabra para que sí pero tengo mis condiciones y si me reservan en un hotel de lujo yo voy y estamos hablando de personas que lo que están comunicando es el evangelio están poniendo muchas condiciones algunos que no quieren dejarlo todo para seguir a Cristo y dicen está bien si hay cierto monto de por medio yo voy y estamos hablando de ir a llevar el evangelio para que otros sean alimentados al punto que muchos dicen, muy bien, donde yo voy a estar, algunas de las condiciones es que yo no tomo agua del tubo. A mí me tienen que tener el agüita esa que viene embotellada. Entonces, cuando vemos este punto, de que los discípulos, para asociarse en este entrenamiento con Jesús, tuvieron que dejarlo todo, quien quita, Y empezando ahí esa parte del entrenamiento, no la vamos a pasar. Y es importante que nosotros lo veamos. Porque esa parte del entrenamiento lo desarrollamos aquí entre nosotros. El tema de la asociación lo desarrollamos entre mentor y mentoreado. El tema de la asociación lo desarrollamos como líderes, con nuestros pastores y el punto estratégico de las lecciones que estamos viendo es que vamos a desarrollarlo eh, en un momento determinado cuando nosotros tengamos que darle la palabra a personas inconversas que necesitan a alguien ahí cerquita que esté muy al pendiente de ellos entonces, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos a dejarlo todo Ponemos muchas limitantes Para tener eh, Esta relación de asociación Y podríamos recalcar También Que en este punto que estamos viendo Esto fue algo voluntario Jesús pasaba por ahí Felipe, sígueme Y si Felipe no estaba dispuesto A los requerimientos del maestro No puedo Y se iba y Jesús no le iba a decir, este, como alíguera te maldigo. No, seguía su camino. Entonces, es algo voluntario, nadie está obligado. Y si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, eh, cuando el Señor lo llama al servicio en su reino, a uno, primero lo despoja de aquellas cosas que pueden detenerlo. El mismo... Cuando eh, Jesús a sus discípulos cuando los enviaba a otros lugares de, de, les decía lleven solamente una mudada, no lleven esto, no lleven doble calzado, no lleven doble túnica, no lleven, ¿por qué? Porque si no nos vamos a distraer con las cosas que están en nuestro entorno y entonces no vamos a seguirlo porque nos sentimos cómodos, entonces hay que estar dispuestos a dejar muchas cosas en nosotros para seguir a Jesús Y lo vimos también, lo vemos también en la palabra, un ejemplo que saco a relucir, el ejemplo del joven rico. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero andar ahí en la pelota con esos 12. ¿Qué tengo que hacer? Vaya, haga esto, esto y esto, esto, deje, deje, deje, deje, deje. Y dice la palabra, "Se va triste porque no no está dispuesto." Entonces, Este punto es sumamente importante Que nosotros hoy podamos darnos cuenta Y le hago la pregunta a usted ¿Qué cosas usted siente que ha dejado Para poder seguir a Cristo? Porque si algo tuvimos que haber dejado Muchos dejaron su manera de hablar Pasada Muchos dejaron amistades Muchos dejaron algunas cosas Cuando Jesús hace el llamado Sígueme Y poder estar ahí dispuestos Al servicio Vamos a irnos al punto B Ahora vamos a ver las consecuencias de este entrenamiento para estar asociados a Jesús Las consecuencias de este entrenamiento dice conocer los secretos del reino de Dios Nos lleva la palabra Lucas 8 versículo 10 a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Y es que al estar asociados con Jesús nosotros tenemos ese privilegio que Dios empieza a traer a nuestra vida esa revelación a través de su palabra quien no está asociado con Jesús no tiene esta parte importante quien no está asociado con Jesús no conoce los secretos del reino de Dios porque para que esto suceda usted tiene que tener una relación íntima estrecha con él no va a suceder si, si, si usted me dice Yo paso durante toda la semana y no saco Pero ni un minuto para hablar con Dios Esta parte de las consecuencias de este entrenamiento De estar asociados con Jesús Donde usted pueda conocer los secretos del reino Está muy largo, está largo Porque solamente si usted está cerca de Él Va a poder escucharlo donde Él revele esos secretos que solamente están en su reino, pero aquellos que estén dispuestos. Esto es una parte hermosa de ese entrenamiento. Y nos dice en el punto número dos, que la preparación anticipada para luego ser enviados también era una consecuencia de este entrenamiento. Vamos a ver aquí la palabra. Marcos capítulo 3 versículos 14 y 15 designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios una preparación anticipada para luego enviarlos ese momento de llamarlos de estar con ellos de relacionarse con los 12 era un tiempo en Donde Él estaba preparando a esos discípulos Para que cuando ya Él no estuviera Yo ya no estoy, pero ustedes ya están preparados Vayan y hagan todo esto ¿Y qué dice la palabra? Les dio una confianza tan grande Donde la palabra dice Y mayores cosas que las que yo he hecho Les dice Ustedes harán en mi nombre ¡Qué hermoso! Esa es una confianza grande que les daba a ellos seguridad de que todo ese entrenamiento que habían vivido valía la pena. ¿Cuántas veces esos doce que estaban asociados al maestro tuvieron que dormir a la intemperie? ¿Cuántas veces tuvieron que pasar hambre? ¿Cuántas veces sintieron temores en ese momento de entrenamiento cuando alguien que estaba cercano se... se el, el espíritu que estaba dentro los los revolucionaba y ellos amedrentados aunque ya ahí estaba Jesús pero esa asociación es esa preparación donde él dice ok van a estar conmigo no es mucho tiempo el que van a estar conmigo pero si sí un tiempo provechoso porque estaban todos los días todos los días Cerquita. por eso es importante que nosotros mantengamos nuestros tiempos de comunión con el Padre porque esos tiempos de comunión con el Padre nos dan un acercamiento a Él y nos preparan cada día para las cosas que están por venir donde vamos a ser enviados nosotros también eh, en el punto 3 vemos una relación más estrecha Ellos tuvieron una relación más estrecha con el Maestro Lo decíamos, eh, vivían momentos donde no se separaban Vivían momentos donde todo lo hacían juntos Yo creo que uno de los momentos donde Jesús se separaba de los discípulos Era, y la palabra lo cuenta, cuando Él se apartaba para orar Y yo me imagino que los discípulos no se oponían a esto Porque Jesús no era de orar cinco minutos <ríe> Jesús no era de orar cinco minutos Nosotros conocimos una señora En la isla de Moravia Que había que sentarse con esa señora Cuando iba a bendecir los alimentos No terminaba y aquello frío y ella hacía una vigilia completa y oraba por todo el mundo por las necesidades de los vecinos por todo el mundo y uno decía ¿y en qué momento le vamos a entrar a esto? yo me imagino que, que eso era algo que los discípulos vivían una relación que estaba estrecha donde pasaban todos los días juntos caminaban juntos llevaban la palabra juntos y Este Regresaban hasta la casa Hasta que el maestro dijera Bueno el día se acabó Ya por hoy no vamos a hacer nada Yo me imagino que estaban deseando ese tiempo Pero cuando iba a hablar con el padre Se iba solas y, y, y yo sacando conclusión de esto Yo decía si iba a solas porque Que iban a aguantar tanto tiempo ahí ¿Cuántos dicen amén? No digan amén Eh sin embargo el Señor estaba muy interesado que ellos aprendieran bien las cosas porque el tiempo era muy corto el tiempo era era poco tiempo y aquí salta una pregunta ¿qué tan tolerantes somos nosotros a pasar tiempo asociado con alguien? esa relación cercana que nos hace conocernos más hay personas a las que muchas veces buscamos y, y se aíslan no quisieran estar en ese círculo de cercanía no quisieran formar parte de ese entrenamiento que les cuesta eh, esa relación estrecha algunos puede ser porque sean muy tímidos pero otros puede ser que no quieren tiempos de cercanía porque esa persona me va a conocer más va a conocer mis errores va a saber de qué pie estoy renqueando y cuando esa relación se vuelve estrecha esa persona me puede llamar a mí la atención y yo no quiero porque los que hemos estado asociados con algunas eh, personas nos damos cuenta que algunos no se evaden con tal de que no me llamen la atención por lo que yo hago, que no es correcto, gracias que no es aceptable. Y ahí cometemos un gran error. Porque cuando estamos asociados a alguien y esa persona se interesa en nuestra vida espiritual, tenemos mucho que agradecerle y esa persona se interesa en incomodarnos cuando estamos haciendo algo que no es correcto hay que agradecerlo, que se tome el tiempo que saca un momento de oración por orar por la debilidad que ya salió a flote por esa relación estrecha yo puedo pensar que eso lo practicaba Jesús con los discípulos Ay, Pedrito, ese carácter, papito ¿Cómo le falta? Pero vamos, Pedrito, yo sé que usted puede Hay momentos donde usted tiene que ponerle freno a esa boca Pedro Pedro, ¿cómo es posible que le cortaste la oreja a aquel hombre? Pobrecito Pedro, no, no sea tan compulsivo Esas cosas Solamente suceden Cuando tenemos cercanía Cuando hay una relación estrecha No es lo mismo que pongo un ejemplo entre los que estamos aquí que yo que no soy mentor de esta mesa le llame la atención a alguno de ellos no es lo mismo a que lo haga su propio mentor que ya lo conoce, que tiene cercanía que se ha relacionado más con ellos ¿me explico? entonces eh, nosotros no tenemos que, que apartarnos más bien tenemos que mantener una relación estrecha y entre nosotros debe suceder como Jesús lo enseña a través de la palabra y en el punto C hay una promesa de estar con ellos siempre y nos lleva la palabra a Mateo 28.20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo veamos que todo este proceso aun cuando Jesús fue a la muerte aun cuando Jesús fue crucificado aun ahí dice yo hago una promesa de que voy a estar con ustedes siempre no me van a ver así en cuerpo presente donde me puedan pellizcar Pero voy a estar ahí siempre Entonces Si nosotros analizamos esto Vamos a desglosar tres puntos importantes ahí Y el primero es Aún después de resucitado Se apareció a sus discípulos Si usted lee en los evangelios En los evangelios Jesús resucitado no va a buscar al leproso que había sanado. Jesús resucitado no fue a buscar a aquel endemoniado que había libertado. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. Dándoles a entender y confirmando que este tiempo de entrenamiento que habían tenido... Donde había prometido estar con ellos siempre, tenía un cumplimiento. Y hasta el día de hoy lo tiene con cada uno de nosotros. Una asociación que cuando nosotros la hacemos con él, eh, no se va a quebrantar porque soy una persona imperfecta. Una asociación que cuando tenemos con él no se va a quebrantar porque hoy amanecí de luna. Nosotros tenemos aso asociaciones con algunos amigos que... Que de repente dicen, me voy a desaparecer porque esa persona ya no se soporta. Y de un pronto a otro, dejó de estar con nosotros y dejamos de llamarlo amigo porque se perdió el mapa. Pero Jesús no soporta tal y cual nosotros somos. Y en esa relación, dijo, voy a estar con usted siempre, y está siempre en las buenas y en las malas. Está siempre... Cuando usted está de buen humor y cuando no lo está Está siempre Cuando usted como un hijo de Dios Se comporta O cuando a veces Falla Entonces nosotros Tenemos que ver Esta asociación Entre Jesús y los discípulos Como algo que tenemos que practicar también Entre nosotros Dice el punto El Número dos Revivió la fe en ellos Revivió la fe en ellos Cuenta la palabra ya en En el Evangelio de Juan El último capítulo Dice que estaban los discípulos En una barca Regresaron a sus andanzas Ahí andaban y no pescaban nada Y dice que Jesús estaba en la playa esperándolos Y les prepara alimento y todo eso Revive la fe en ellos Cuando empieza a tener una cercanía Con todos esos hombres que estaba ahí Revive la fe en ellos Cuando Se aparece A cada uno de ellos antes de ascender Revive la fe de ellos Empiezan a, a desarrollar esa confianza Que habían perdido en algún momento Y como punto número tres Confirmó su misión en el mundo La palabra dice en Juan 21 Del 15 al 17 Cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Sí señor Tú sabes que te quiero Contestó Pedro Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús confirmó En cada uno de ellos La misión que tenían en este mundo Los entrenó Los preparó Los envió Y les confirma Pedro esto es lo que quiero que hagas Estás preparado El tiempo de entrenamiento que has tenido Ha sido suficiente Lo puedes hacer Estás capacitado Y eso Sucede también con cada uno de nosotros Sabe quién es el único que limita que nos demos cuenta que esta misión la podemos cumplir nosotros mismos. Cuando decimos no no puedo, no no tengo la facilidad de hablar como la tienen otros, no no soy extrovertido, no esto, no aquello. Y si en medio de nosotros todos hiciéramos un compromiso delante de Dios Diciéndole, Señor, yo no me siento capacitado, pero llevamos cuánto de estar aquí sentados, ya esta es nuestra última serie, casi un año de estar recibiendo la palabra y la palabra tuvo que haber producido algo en mí, Señor, yo no me siento capacitado, pero si tú me envías yo voy, vea, nos vamos a sorprender de lo que muchas de las personas que estamos aquí sentados, son capaces de hacer en las manos de Dios entonces la primera asociación que nosotros debemos hacer es con Él porque nos depositamos en Él y suceden cosas extraordinarias que jamás imaginamos que podían suceder porque es Él el que lo hace entonces confirma su misión en el mundo en cada uno de ellos y confirma su misión en el mundo en cada uno de nosotros cuando salgamos de la comodidad de estar aquí en cuatro paredes y en nuestros hogares podamos darle la palabra a un vecino, a un compañero, a un amigo, a un primo, a alguien y usted diga aquí estoy Señor no sé qué vas a hacer conmigo Cuando me pregunten algo difícil no sé cómo voy a contestar Ahí va a estar el Señor para ayudarnos Es tiempo que nosotros como iglesia estemos dispuestos A poder asociarnos con otras personas Que necesitan conocer el Evangelio Y nosotros vamos a ir abriendo esa brecha Que en algún momento alguien nos tuvo la paciencia De llevarnos hasta donde usted y yo estamos aquí Hay muchas personas que yo veo en esta noche, que puedo recordarlas en el momento en que entraron. Y digo, se quedaron, se afirmaron, están recibiendo la palabra, están creciendo, los vemos trabajando ahora. Se está cumpliendo la misión del Señor. Pero no estará completa hasta que nosotros estemos dispuestos a podernos asociar con personas que, ¿Qué necesitan escuchar el Evangelio? Le digo, ¿cómo puede usted empezar? Empiece cuando alguien le pida un consejo. Siempre eh, ponga a Dios delante. A veces queremos dar los consejos más sofisticados que a nosotros nos han funcionado haciendo aquello o lo otro. Pero si nosotros presentamos siempre a Dios como la alternativa principal... Que todo ser humano debe tener. Yo le aseguro que ya estamos siendo parte. De los que están cumpliendo la misión del Señor. Y podernos asociar con otros. No pierda o no perdamos la oportunidad. A veces en mi trabajo estamos sentados comiendo. Y alguien dice tengo una pregunta de la Biblia. Y yo digo esta es una oportunidad. ¿Para qué? Para hacer una asociación Donde las personas puedan Darse cuenta Que ahí en la palabra Está lo que cada uno necesita qué gracia más hermosa La que nos salvó, amén Usted está feliz y dichoso De haber recibido el Evangelio Tenemos que darlo también a otros Y para eso Tenemos que asociarnos con otras personas Si ahorita Eh Usted puede asociarse con su líder, con su mentor, con el líder de ministerio y, y decir, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en eso Empecemos a desarrollar lo que Dios quiere realmente que nosotros hagamos ¿Ven? Les decía ahora, estamos en octubre, que es rápido dos, años, eh, dos meses para que el año se nos vaya Y ¿qué tanto se ha alimentado usted? Pero qué tanto se está engordando? ¿Qué tanto está compartiendo lo que está recibiendo? Porque si no, el discipulado no está produciendo en nosotros. Si usted me dice, "Yo vengo aquí, me alimento y lo que yo recibo, lo estoy compartiendo con alguien, me estoy asociando con un amigo, con un compañero, con un familiar, yo le digo en esta noche, lo felicito, está haciendo bien las cosas." Todo un año de entrenamiento. Ellos tuvieron tres Un poquito más De entrenamiento Y si empezamos a cumplir esta misión del Señor De podernos asociar con otros Para que reciban el Evangelio qué bueno, en buena hora En algún momento Vamos a verlos aquí En algún momento vamos a verlos rendidos a los pies de Cristo En algún momento alguien va a testificar De que eso Dio un buen resultado Amén Eh Vamos a irnos a las aplicaciones Dice la primera, tengamos una cercanía más estrecha con otras personas Perdamos el miedo de relacionarnos con otros Perdamos el miedo de de interactuar con las personas Tengamos una cercanía, perdón, una relación más estrecha Con otras personas Debemos de perder el miedo eh, Y poder acercarnos a otros Número dos Cuidemos la atención personal en cada ministerio Y aquí me refiero a los líderes Cuidemos la atención personal en cada ministerio Cada uno de nosotros Debemos estar muy al pendiente De aquellos que están trabajando con nosotros Ese equipo que está a nuestro lado Esa atención personal Donde nos demos cuenta Si la persona que está trabajando con nosotros Hoy no vino, por qué motivo no vino Qué tiene, qué le pasó Puedo hacer una llamada Puedo ponerle un mensaje Puedo visitarlo porque hay personas que a veces no vemos y allá adentro uno me lo vemos y muy mira si es cierto que esta persona se haya perdido, que se si había hecho, no no puede suceder entre nosotros si tenemos una asociación. Debemos de cuidar esa atención personal en cada ministerio. Cada uno de nosotros formamos parte de un ministerio. Yo estoy en dos, Jóvenes Red Dorada. Número 3. Asociémonos a otras personas para ayudarlas a crecer espiritualmente Ay, ah, esto está interesantísimo Asociémonos a otras personas para ayudarlas a crecer espiritualmente Usted puede traer a memoria en esta noche ¿Qué persona estuvo ahí cerquita suyo? Para que usted dijera, no me soltó Estuvo ahí a mi lado para que yo me pudiera desarrollar Para que yo conociera la palabra Para que indagara eh, tantas preguntas, cuestionamientos que tenía ¿Qué, se le viene? ¿Qué, qué persona se le viene a usted a la mente? ¿Qué persona formó parte de su crecimiento espiritual? Haga memoria porque hubo alguien que estuvo ahí muy cerca suyo Que hizo una asociación con usted tal vez de una manera indirecta, porque usted no se daba cuenta cuál era el objetivo de esa persona y lo ayudó a usted a crecer espiritualmente. Donde usted dice, mira estas cosas que antes, ahí me iba y hacía un mar de lágrimas, ya no, ya, ya voy un poquito más fuerte, confiando en Dios, desarrollando eso que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar en nuestro interior. Voy a terminar leyéndoles la frase que está ahí en sus en sus guías Dice el secreto de andar con Jesús Es tener la certeza de que yo no sé Pero Él sí Yo no sé cómo voy a hacer las cosas Yo no sé cómo voy a interactuar Con aquel compañero, amigo, familiar Al que tengo pensado Llevarle la palabra Yo no sé ¿Cómo voy a romper esas barreras? Yo no sé cómo voy a hacer que mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres vengan a los pies de Cristo. Yo no sé, pero Él sí sabe. Entonces, si hoy cada uno de nosotros desarrollamos eh, en nuestro interior esa asociación con Jesús y podemos desarrollarla también entre nosotros nos va a ser más fácil cuando, cuando tengamos que trabajar con un inconverso de poder hacer que esa asociación también se dé entonces vamos perdamos la timidez pongámonos en las manos del Señor y a caminar porque el trabajo en, este, en esta tierra lo vamos a hacer cada uno de nosotros Dios es el que va a actuar en el corazón de ellos. Pero cada uno de nosotros somos parte de esto. Amén. Los dejo con la discusión grupal. Que sea de mucho provecho para usted. Y que principalmente en este cierre de estas lecciones. Nosotros estemos con un corazón muy dispuesto y deseoso. De que otros también conozcan Jesús el Evangelio del Señor. Bendiciones.